Donde pues aparte de poder escuchar el programa Ya que cuando concluye el jueves Lo subimos a dicha página facebook.com barra euskalmusica Berriozari Ratia También te vas a poder encontrar Las noticias más interesantes de la semana La agenda de conciertos en las versiones de carteles Y también como no Algún que otro videoclip Y por supuesto, algún que otro tema Novedades que nos van llegando Al programa Euskal Música Y que también las subimos al Facebook Facebook.com barra Música Berriozar y Ratia La página de este tu programa De Euskal Música en las redes sociales En este último programa del mes de octubre Pues repasaremos Las noticias más destacadas de la semana Y haremos un amplio repaso a la agenda de conciertos A los conciertos que vamos a tener durante estos eh, próximos días Y atentos, eh, atentas, eh, porque hoy tenemos tres novedades El nuevo trabajo de la banda c El segundo larga duración de la formación de Alegia, Ataun y Orio Vívala Y un EP con dos temas, ya que Glaucoma y Biblia Bad se han juntado Para editar el EP Sua Sanchen". Además escucharemos Más música de grupos de Euskal Herria Como por ejemplo Oscorri Escucharemos dos de los temas Incluidos dentro del álbum danza contra Dancha Ya que dentro de 7 días El próximo jueves 5 de noviembre Haremos un programa especial Un repaso a toda la trayectoria musical A la biografía de la banda Y por supuesto algún que otro tema En directo sonará Recuerda, el próximo jueves, 5 de noviembre, programa especial a Oscorri, ya que después de 45 años nos dejan con un concierto el sábado 7 de noviembre en el Baluarte, en Iruña, donde ya no hay entradas. Uno de los conciertos de la gira despedida, ya que han comenzado en otras localidades ya hace unos días, presentando y pues eh, diciéndonos adiós poco a poco, lo he dicho, en las principales localidades de Euskal Herria. Así que todo esto es lo que nos vamos a poder encontrar en el 100.8 en Berriozar y Ratia durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición del programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música de Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y como también te he comentado anteriormente Pues vamos a comenzar con novedades discográficas Y es que tenemos tres Comenzamos con la primera de ellas Comenzamos con la formación Víbala Que están de vuelta Ya que vuelve el cuarteto formado por miembros de Alegia, atown y Orio Cuando no han transcurrido ni un año Desde que publicaran su primer larga duración Wasabi Han creado y lanzado su segundo álbum Con el nombre Gure Erojak Y con 10 canciones Producido por el sello Bomberenea e Kinchak Carlos Osinaga ha sido el encargado de los aspectos sonoros Víbala tiene mucho de ambos elementos en la Ataundarra Aichol Barandirán y el Oriotarra Iñaki Gurru son los vocalistas, ambos versolaris el último también es guitarrista además de los trovadores, forma la banda, los músicos, Xavier Echeverría, Pichu al bajo y Yulen Golkoecha a la batería el elemento principal de este proyecto que tiene mucho que ver con los versos musicalizados es la letra de las canciones, ya que como vas a poder Encontrar eh, pues Los temas que vamos a escuchar Nadie se escapa del, del fuego A descripción que proponen ni siquiera La Ellos mismos, así que Si te parece, vamos a escuchar dos de los temas Incluidos dentro de lo que es este Segundo larga duración, y luego Te cuento un poquito lo que van a ser Los conciertos que van a dar, porque en Noviembre tienen bastantes fechas Para presentar este Segundo larga duración, Gure Eroyak Nosotros nos quedamos con los temas David Chan, Ariak y contra el Sanyak Dos de los temas del nuevo Trabajo discográfico de Vivala Música Sattendida zu zerbait polita Esatzen duenare modua Bien sai topo altzarazu Vuelta que matera Oso normala da mundua Hachirri orrea Doazen arrantzaleak Ertzaina eta laguna Erdalduna bertzaleak Diderrak agindu dezan Egin dako asamblea Ira da mutua lokatz anchelzaleak eizapatzenen E Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este segundo larga duración gure yak de la formación viva los temas Davilchan arriac y contra esa y como te he comentado anteriormente pues ya tienen fechas cerradas para el mes de noviembre para presentar este álbum ya que el día 6 estarán en el gasteche del orrio el 20 estarán en la sala do docadonosti el 27 en el gasteche de Anoeta y el 28 estarán en oro esas son las fechas para presentar este segundo larga duración vivala en el mes De noviembre Y seguimos con otra novedad Y es que nos vamos con el single su Chen, publicado por Bad Sound y Glaucoma Que es un encuentro entre dos hermanos El fruto del trabajo conjunto entre dos compañeros que bailan alrededor de las llamas del Riggi Dos canciones que reúnen dos formas de crear música La primera, Batak Vestetik, grabada y mezclada en Bomberenea por Carlos Osinaga Cuenta con las colaboraciones de Ander Altuna y Atzol Moneo a la trompeta y trombón respectivamente Y la otra canción, Visitsaren Ancherkia, fue grabada en el estudio Wadeirun Y mezclada en el estudio Mick de Vera Dos canciones, dos grupos, dos puntos de vista Pero un solo objetivo, cuidar el fuego del reggae Y extenderlo por toda Euskal Herria Y además, comentarte que es un trabajo interesante Ya que lo han sacado en formato vinilo y CD Ya que el cuerpo y la cabeza se lo ha pedido Así que, lo dicho, nos quedamos con estos dos hermanos Glaucoma y Batsong que se juntan para editar este EP Sua Sain Y vamos a escuchar los dos temas El tema batak bestetik i bizitzaren Antzerkia! BILBO PUNXEN ESEI Gau hartan komandantein zenigundei Gara hiartan beti bon marlei Hamaika uskal play Agin zen DJ Hamaika kamaika bi da sei Urte Geroko eroko pintxa baten Ez tepita batzaun argizkaila ematen Mikroak ikizin babaten Talako ezagitez ezik esaten Donos ditik hotzet ikendotzen Esan ditetza jakela sekulazten Taula gainen bian nahi dirabatzen Konberoko zua ez da itzaltzen Usabalten bigera bat Batabeste ilotuta erabat Ez da bat, era bat, bat dibidenkarteko erabat Kapitalista konboklat Berta dator orkizuna argitzen espadaeu persone nijuna pechonta titunari impatenza igaueta iguna hopuna chegubate tabin no la chiniera tu ni enrege ari a tu cheluene rapide ari pure gaines era chemate quella bacita co ari pensa al beste bisele quana cosa chi iesel carna da di a bi eta go tu a combrene anciato di tu bula euskal herria indartzen creque musical batzen que diriquesela date dato se la batzen sutik biarba crismiarba sutik bia ez aqui chartzen Bi el carril aguntsen me la unan libre riba chartzen herima que rima sel ditzen edoda la guria lansen nor mera gane buru agasen goure uskera duguintzaen para bala, batzen bata peste di hartzen mia hizo hartzen Klako bana bat zonjua zainzen. Ben ikale honenak badaki batera saiatzen bat bakarrik Zer dit, alatxe bagatoz laguntzen elkarri Gure pentsabendu egin burari, batutak alduko estain gudari Egin diteken ikesta, garaitu ezingo dugun mendiri Kujela benezak entzati, azteldo bantxetimen bati Benatxarra mozten urlabana, bana. da bilen segarri jarraituko duz egin gati, behin ditu aztelo zeidearri Alkimistak matematikal nazte, zeituko deuetun bat eta bi Ura, jua, torosa da moskutik, zeru, lurak, berbiztuak aizetik segi segitu zeru, zer batuz, batuz kogor, cop cop cop cop mata patson ostia ne bestela esta uska gun champoneo jig vera loca te chico perzone salza ye rria caray al capone mi sol ya like mi ri like master like morning indara kalego andretadizoney anquia y barrica de cogaseonei tashua e guia forti kusutenoey me deci al buco corriendo corriendo de uravi batson system uh, como son system bomber din serura que uh, le cargara cure pide arem buru buru susena le brua en mata batson system sen da calla ostico va con conciencia y ureraia su embate gas y si fare no cerquia Yari. Es cuando el tico encendirá, abre tus 울as tú estás mancunte no chirará. Fillo pastisura y dick begueta distirá. Se la pani o de llena de tican beguira y eshi, no Baquio, venga suetas, tío, gregario, calle gregarío, y si cenareríos allázar falla y esferrajos y que más tendicio, ocho cartal de azenco estúpavío, bribatchonserío biocedixuadario, este fi plato tanta micron morota bioc, ocho tarza y galanza con Gure jacario pure gloa, y indarramos su paísete mandío, se va tegas, si sare nanterquia, seye que buena terquia, Tambaitoz sistem shen da ostiko bat ega si sore no tean señete hardo ko paso buen hacer kia kon mi diren nor beraren celataninor zutare Euritan den suitzali bat baino ez gara, betetako mundu ontan zehar, zen bat izpilu dato zaimbat izlada, ezkutatzen direnegar. Euritan den suitzali bat baino ez gara, betetako mundu ontan zehar, zen bat izpilu dato zaimbat izlada, ezkutatzen direnegar. Va muter que son taima come buci, Babylon no va parar, protesta que suci, urteta ni yo paga udena que es que hago ci, talla todo el mundo justo 4.2 tambushi, acaba tu nesta muter que son taima come buci, Babylon no va parar, protesta que suci, urteta ni yo paga udena que es que hago ci, talla todo el mundo Que estaban sonando estos dos temas incluidos en este EP, en este single Sua Chen, por cierto ellos también tienen, también tienen eh, conciertos para presentar lo que es este nuevo trabajo discográfico, ya que en octubre más concretamente, el día 13 estarán en la sala de Bilbo, Stack Live a partir de las 9 de la noche y el 14 de noviembre, sábado estarán aquí en Iruña, más concretamente en el Aquelarre de la Chantrea a partir de las 9 de la noche y atentos, porque nos vamos con otra novedad, y es que va tarde que llevamos eh novedad de viva novedad de glaucoma y batson y ahora otra novedad novedad esta esperadísima ya que el grupo cesatetec vuelve a las pistas de baile y no de cualquier manera vuelve con el mejor disco que han hecho nunca así lo confirma el título del disco que publican con la plataforma bomberenea e kimch la verdad es que tienen muchas posibilidades de que así sea hay que comentar que en este disco pues hay canciones que pues describe la situación entre amigos, cuando la confianza a por ejemplo, sobre la conciencia de clase, sobre las puertas giratorias que van desde los altos cargos de la administración pública a los eh, consejos. Bueno, en definitiva, que el grupo donos tierra no se le ha olvidado su estilo a la hora de agitar nuestras conciencias y formas de pensar. Vuelven bueno, a la carga, lo dicho, con este álbum, Iñóis, Eguindugún, Discordic, Onena, y del él te vamos a extraer los temas... Esin, Saitut, Yasan y Bagoas. la diversión y el cachondeo de esta banda Sesatec, que vuelve a la palestra musical con este nuevo larga duración Iñois, Egin, Dugun, Disconic Onena. Y ahora, sí si te parece, nos vamos a ir con lo que es uno de los álbumes de Oscorri nos vamos a ir más concretamente con el álbum Dancha contra Dancha ya que hay que comentar que el grupo de música Oscorri repropone en su estilo algunas de las viejas melodías con el grupo pastango Danchariac, viejas melodías de Juan Ignacio Istueta, las presentan en un formato sencillo de bailar por todo el público, hay que comentar que eh, la propuesta de Oscorri es una simple recreación elaborada junto a los danzaris de bazán y no de ninguna manera un sesú Trabajo de recuperación folclórica El material que te puedes encontrar Está en 14 canciones 14 danzas y se edita en un CD DVD libro que contiene todas las Informaciones necesarias para oír Ver y aprender los bailes Nos introducimos en este álbum y vamos A escuchar dos de los temas, Galantzak Y R Galá, Sarrak, recordarte Ya que estamos hablando de Scorri, que el próximo Jueves haremos un programa especial Durante 90 minutos, todo el programa Dedicado a esta banda, ya que nos deja después de 45 años de andadura musical. otro rollo. especial Euskal Música. Programa especial Oscarri. Yanin San Madillera Valle Torribere Valle Torribere. Angoneskatxuakena beni maiteena beni maite. Durante 90 minutos repasaremos la trayectoria musical de la banda. Escucharemos temas de sus discos y disfrutaremos de varios temas de uno de sus conciertos en directo. Recuerda El jueves 5 de noviembre, de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música despide a una de las bandas más importantes de Euskal Herria, Oscori.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 Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos, comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana en la sintonía de Berriozario y Ratia en el 100.8 de la FM en una nueva edición del programa Euskal Música, tu cita con la música local. Cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes con todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria el fin de semana en la misma franja horaria, 6, 7 y media de la tarde, pero eso sí, en repetición. Y comenzamos con los conciertos, ya que este sábado 31 de octubre tenemos varios conciertos y en distintas localidades de Euskal Herria. Comenzamos aquí mismito en Berriozar, ya que el sábado 31 de octubre tenemos noche de Halloween en Berriozar. A partir de las 8 de la tarde en la Cafetería Bar Cristal del Zorcico. Estarán en concierto las formaciones Berriozar Conducta, suicida y Lurrean Baño. También el sábado 31 de octubre en el Aquelarre de la Chantrea a partir de las 9 y media de la noche estarán encima del escenario las bandas navarras Memo y Leijoticán. Y también este sábado 31 de octubre a partir de las 11 de la noche en Lemona estará Guda Lancha. Nos vamos hasta el viernes 6 de noviembre, nos vamos al Gatteche de Lorrio. A partir de las 11 de la noche, concierto con las bandas Víbala y line Y un día más tarde, el sábado 7 de noviembre, en Baluarte, en Iruña, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Y con las entradas agotadas desde hace varios días, el concierto despedida de la gira de Oscorri. Y nos vamos un poquito más adelante en el tiempo Nos vamos hasta el 26 de diciembre Con la decimoctava edición de la Torture Rock Entradas ya a la venta por 15 euros En tokio de en San Juan Espala en Iturrama Basajaun en Atarrabia Calisto en el casco viejo En Rico Taberno en el casco viejo En Leiza en Torre a, En Elizondo en Incha En Tafaya en Chalupa En Echari en Lecuona En Bilbo en Erron Davide En Gasteiz en Alavedi Y en Donosti en El Ría Los grupos participantes en esta decimoctava edición de la Torx Rock serán los grupos Río Propaganda, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Gatillazo, Anestesia, Oliva Gorriac, ETS, Skakaitán, Skatu, So y los Topilotes Chirriaos. Y como viene siendo habitual, será en la localidad de Atarrabia. de la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con la formación sendaba la Arraka, formada por gente de grupos como Arrika Kaser, Narat, Odio o Dick, que acaban de publicar su single debut, titulado Danza de Nduendea, la gente que baila Canción que tiene una base de punk rock estilo del que bueno proceden todos sus componentes y está cargada de melodía y unos mensajes de tono optimista que tampoco viene mal en los tiempos que corren. Hay que decir que el sencillo lo puedes escuchar en la página de Facebook de este tu programa Euskal Música en facebook.com/euskalmusica de Riozar y Ratia. Y nos vamos con el trío caser narat de Irún y Rentería que acaban de subir a internet su segundo disco titulado Okereko Bidetik -E Seis nuevas canciones que siguen indagando el camino del folk rock iniciado en su anterior trabajo en 2012 La semana que viene anunciarán unas cuantas fechas para presentarlo y la, y la manera de hacerse con el disco en formato físico. Mientras tanto, os vamos a dejar el enlace donde se puede escuchar el disco completo de esta banda guipuzcuana, Kaskernalat. Es en kaskernalat.bandcamp.com Y acabamos la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana. Con una banda ya legendaria en el mundo de la música de Euskal Herria Hablamos de la formación EH Sukarra Que acaba de editar lo que es su nuevo trabajo discográfico Asken Gesia Os dejamos con el sencillo presentación de dicho trabajo El tema Aspaldico Loreak Opa!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 temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Emon, el álbum Sua, los temas Kaueko Ancheslari y El Chetik Eta Al Chotik. Una banda que se formó en 2007 en la localidad de Kipuzkona de Vergara y en ese año 2007 editarían su primer larga duración titulado Pistu Erria. Luego, en febrero del 2013, saldría de la mano de Bagaviga lo que era su segunda larga duración, Confetti Colore. Y ahora, en 2014, en octubre, entraron en los estudios Amede Mutricu para grabar este tercer ...larga duración... ...titulado SUA... ...eh... ...las letras... Eh, ...tienen muchas colaboraciones... ...como por ejemplo... El tema Echetic Eta Alchotic Uno de los temas que hemos escuchado de Amets Arzayus También tenemos colaboraciones de por ejemplo Josu Ganuza, Guruche Ostolaza O por ejemplo también en lo que se refiere a aportar su proporción musical Han estado Mikel Maniega También ha estado Mikel Azcano, Aitzol Gandiega O por ejemplo también ha colaborado Sergio Pachuco Voz En las canciones Numadak y Bibegiak Este nuevo tercer trabajo, Fuego Pues tiene cada vez más recursos musicales a su alcance Sobre el anterior trabajo se dijo que Emon se ilusionaba con hacer bailar a la gente con el disco y en el directo más madera para el caliente fuego Eso es lo que nos eh, comentaban Emon para presentar este nuevo larga duración SUA Banda compuesta por Eneco Longarte, Ekaich Ochoa, Matín Ostolaza, Arich Alustiza, Michael Antonio, Isusko Igarza, Aitor Sesma y Robert Oviedo Y de la música, Demon, nos vamos con un álbum en directo Nos vamos con el álbum de Governors Con la presentación de este álbum, cierra un ciclo de grupo Governors fue puesto en marcha en 2006 en Arrasate Y la excusa fue no perder su enlace con la química de los ritmos crudos Antecedentes como Econ, Brutal Melody, Fallon o otros grupos que lo avalan Governors grabó su quinto disco, Sugar Jan, este que te vamos a presentar en la sala San ventana 27 de Bilbao al 24 de enero del 2015. Gobernors con este álbum integrado por DVD y CD. Pues eh, ha puesto en manos de sus seguidores Pues por medio de una votación En las redes sociales La posibilidad de elegir 10 de los temas De los 20 que contiene el DVD Y como te comentaba anteriormente Cierran ciclo Ya que hasta 2017 parece ser Que se van a tomar tranquilamente esta banda Para editar nuevo disco de estudio Mientras tanto nos quedamos con este DVD CD Grabado en directo en la Sala Santana 27 de Bilbo El 24 de enero de este 2015 Y nos vamos a quedar con los temas Paradisus Bandit ilará y y esí clásicos de esta banda de Governors en su trayectoria musical. Bueno, ¿curás que discotó la tekingoas? Ponela a saludse en good. Para visualizará. Así sonaban dos de los temas en directo, grabado en la Sala Santana 27 de Bílbol, 24 de enero del 2015. Los temas Paradiso Baila, la... Y el tema Yesi, incluidos en el álbum Sugaryan de Governors Y de la música de Governors nos vamos a ir con otro estilo musical diferente Nos vamos a ir con la Reggae, una banda que surgió en el Valle Arratiano de Lemoa En un principio como trío, pero al poco a los pocos meses incorporaron un cuarto miembro a la banda En 2010 editaron una maqueta con seis canciones Con dicha maqueta ese mismo año ganaron nada más y nada menos que el premio Audiencia de Gastea y Ratia El primer disco lo autoeditaron en 2012 con el título de Videa Dugu, El Muga El grupo ha realizado pues pocos cambios de componentes Sigue siempre su columna vertebral Y hay músicos que han estado tocando en otras bandas Como Esaizu, Sirkinik, Bes o Seinke En 2015 tienen ya su segundo disco de estudio, Pantomima en Del cual pues te vamos a extraer dos de los temas Gesurra Aridu y Tóxico A Dos temas, el Tóxico A, Canción Rock y cruda con diferencia. Trata sobre el modo de vida que llevan las personas tóxicas. Y el tema que vamos a escuchar, el que surra Aridu, es el primero de los dos temas que vamos a escuchar, es como si, si se tratase de un chaparrón interminable. Las mentiras y la corrupción nos bañan a diario año, sí y año también. Esos son dos de los temas incluidos en el segundo larga duración para esta banda, para la reggae, compuesta por Íñigo abajo y coros, Unai a guitarra y coros, Jokin a guitarra y coros y Markel A la batería, así que nos quedamos Disfrutando de dos de los temas Incluidos en el nuevo larga duración de la reggae El álbum Pantomima Ignor qué es Aridú y tóxico Tóxicoán, dos de los temas del nuevo álbum de la formación La Reggae de este cuarteto que acaban de publicar su segundo larga duración Pantomima. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy de Euskal Música en este jueves 29 de noviembre si nos escuchas en directo entre las 6 y 7 y media de la tarde, sábado 31 de octubre domingo 1 de noviembre, si nos escuchas en repetición en la misma franja horaria 6 a 7 y media de la tarde en el mismo día al 100.8 de Perriozar y Ratia. Hemos escuchado, no Como Viva la Glaucoma Que se ha juntado con Bad Sound Para editar el eh, EP Sua Saint -Chen. También hemos escuchado Lo nuevo de Se Satec Y hemos escuchado también a Emon Gobernos, la Reggae Y también dos de los temas Incluidos en el álbum Dancha contra Dancha De la banda Oscorri Ya que estamos hablando de ellos Comentarte que el próximo jueves 5 de noviembre Vamos a hacer un programa especial Dedicado a esta banda Repasaremos toda la discografía musical de la banda Hablaremos también de la biografía Y por supuesto escucharemos algún que otro tema en directo de esta banda ya legendaria en el panorama de Euskal Herria. Comenzaron a principios de los años 70 donde Nacho de Felipe fue el fundador de esta banda y el día 7 de noviembre, sábado, nos dicen adiós aquí en Iruña, en el baluarte a partir de las 8 menos cuarto con entradas ya agotadas lo he dicho, que nos vamos, volvemos dentro de 7 días con ese especial dedicado a la formación oscorrida, hasta entonces un saludo, agur